Charla unos minutos, eh, porque sabemos que está muy ocupado, eh, con el fiscal eh, Oscar Cacenave. eh, Chacho, Pali Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo andás? Hola Pali, ¿cómo estás? Buen día a vos y a mundo. ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, Chacho, ¿estás en Macachín? Ya, eh... estamos, ah, ah. estamos saliendo para Macachín. Ah, eh, efectivamente, vamos a un día bastante largo de trabajo, será el de hoy. Mm. Este, así que estamos saliendo con las novedades, obviamente, que ya han sido publicadas. Mm. Eventualmente... En, en, los diarios, en los diarios provinciales y en los diarios digitales este, la novedad es esa eventualmente eh, que se hallaron digamos restos inmediaciones a la localidad de Macachín y bueno, serán todos obviamente objeto de, de pericias eh, para la identificación de los mismos ¿Eh? ¿Hay algún indicio que eh, haga presumir que se trate de Ismael Gómez, la persona desaparecida eh, desde hace más de un mes ahí en Macachín? Bueno, mira, eso no te lo afirmo ni te lo descarto, hoy ah. eh, Necesito, digamos, un tiempito como para, de, para determinar. Recién estamos llegando con todos los equipos técnicos. Uh -huh. Hicimos toda la, la preservación del lugar del hecho. Estuvimos ahí, digamos, donde se hallaron los restos. Bueno, ahora hay que, hay que trabajar, digamos, eh, con todos los equipos, digamos, de, de, de la ciencia, que son los que van a, a permitir la identificación y, eventualmente, eh, todas las pericias que se van a hacer de, de, lo, que, de lo que fue hallado, ¿viste? Uh -huh. eh, Eso es lo único, eventualmente, que hoy se puede informar y es lo que, digamos, se claro. informó oportunamente. Además del, del cadáver este que apareció, eh, ¿hay un teléfono celular también que encontraron? Eh, mirá... ¿Lo eso, podés confirmar? Mira, no. No lo, no, lo, no lo tengo confirmado ah, eso. está bien. Eventualmente eso surgió de las crónicas periodísticas. Sí. Pero en el transcurso de la mañana... Eh, ayer llegamos... Esto sucedió oportunamente más o menos tipo 16, 20... 17 horas. Llegamos a las 18 horas a Macachín con todos los equipos, eh, 18.30, 19.10 ya está oscuro. Claro. Eh, los equipos aconsejan, eventualmente los equipos de la Agencia de Investigación Científica, y uh -huh. todos los relevamientos, digamos, eh, para, digamos para, para, para conseguir evidencia y para, para, digamos, después para peritar, aconsejan hacerlo con luz de día. Claro. Eh, o sea, más allá de que se cuenta con los equipos, digamos, de iluminación... Uh -huh que se pueden equipos, de eh, grupos de electrógeno y sí. todo eso, aconsejan ellos por una cuestión de sus protocolos que se trabaje, en estos casos concretamente, uh -huh. eh, que se trabaje con la luz del día. Sí. Ellos están trabajando concretamente con, eh, en conjunto con el equipo de Antropología Forense de, de Buenos Aires, están guiados por, por ellos y están, digamos, trabajando de acuerdo a sus protocolos. Sí. Eh, nosotros obviamente vamos en una facultad de, de director del proceso penal eh, y estamos obviamente a la guarda de, de todo lo que pueda llegar a suceder eventualmente y las medidas que puedan llegar a requerir si necesitan alguna medida de índole judicial. Eh, las últimas dos que te hago, así te sí. libero. Eh, sí. El lugar de donde lo hallaron, ¿está muy alejado de la, del casco urbano de Macachín? No, no, de, de, en línea recta están más o menos unos 3.500 metros, 4.000 metros más o menos, eh, no está alejado para nada, lo que sí te puedo confirmar es que ese lugar no se rastrilló oportunamente con el cuerpo de Cane, no se, no se pasó por ahí porque ya sí. es más, digamos, está más allá del área urbana y periurbana que habíamos planteado al inicio de los rastrillajes. Sí. Eh, digamos, ese lugar donde fueron hallados no estuvo rastrillado en ningún momento, eso lo pudimos confirmar ayer este, con el jefe de la división de Cane, eh, bueno, no se orientó la búsqueda hacia ese lugar por una cuestión obviamente de que eh, ellos consideraban eventualmente que era un lugar que era eventualmente no peritado en ese momento claro, claro, sí. bueno no estuvo rastrillado eso lo quiero lo mm. quiero digamos decir por las por todas sí. las crónicas que salieron ayer como que se había rastrillado bueno mm. esto digamos en todos los informes que tenemos, ese lugar nunca, nunca se pasó con los perros, ni con, con el cuerpo de cadete, ni nada. Mm. Eh, y los médicos, el forense y eso, eh, ¿te han dicho algo sobre eh, cuánto demoraría identificar este, el cadáver? Mirá, eh, no me hablaron, digamos, específicamente de, de un tiempo. Eh, uh -huh. Digamos, los tiempos usuales, eh, más o menos, de identificación... Eh, son más o menos 48, 72 horas yeah. eh, y más también, mm. eh, digamos depende depende de las técnicas que se utilicen y quién va a actuar, digamos dentro de, de la identificación. Yeah. Eh, obviamente tenemos que tener en cuenta, obviamente que estamos en una situación de pandemia mm. eh, y el hecho de viajar a Buenos Aires a llevar los restos va a ser toda una digamos una, una toda una movida para para que puedan o que vengan ellos para acá. Ah. Eh, digamos, es todo un, un, una movida de protocolo, ¿no? Claro, está bien. Eh, bien, Chacho, no te quito más tiempo. No, no, eh. gracias por llamar. La verdad mm. que, no, eh, un poco, eh, yo siempre soy de, de dar informaciones, mm. de, de brindarle el acceso a la información pública. Ustedes tienen todo el, digamos, el derecho a saber en tiempo real de lo que sucede, mm. pero en este caso, por ahí, soy muy respetuoso, digamos, de, de la familia, de, de, de, de, de quien está, digamos, atrás de los que digamos los que tienen esperando el resultado, entonces por ahí somos más cautos en cuanto a dar esta información. Claro. Eh, todo lo que se pueda informar, se va a estar informando. Bien. Eh, bien, Chacho, estaremos en contacto bien. entonces. Muchas gracias.